3 Liderazgo Track 5 Lidera Tercer módulo Liderazgo 4.1 Fundamentos y valores Fusion Fusion tiene una serie de valores muy claros que ponemos en práctica para atenderte. A Ética y responsabilidad. Nuestro comportamiento refleja los más altos niveles de ética y responsabilidad frente a los retos de la organización. Nuestro compromiso es claro y está enfocado 100% al beneficio común del campo y la compañía. B. Flexibilidad y adaptación al cambio. Entendemos que lo único permanente es el cambio. No solo nos adaptamos, sino que lo generamos para garantizar el crecimiento continuo. C. Voluntad de acero. Nos enfocamos con mucha perseverancia y pasión al único resultado que asegura nuestro éxito. Mejorar la vida de las personas. D. Creatividad. Somos una organización con pensamiento no lineal, creativa e innovadora, lo que nos permite crecer y mejorar continuamente. Hacemos uso de las tecnologías existentes y creamos nuevas, en especial en el campo de la salud y biología, usando productos naturales. E liderazgo y trabajo en equipo. Fomentamos la generación de grandes servidores, líderes, que a través del respeto estimulen el trabajo compartido y fomenten entre sus equipos la lealtad, gratitud y edificación. Características del empresario independiente Fusion. Compromiso. Seguir el Sistema X implica aceptar compromisos de tiempo, de aprendizaje y de trabajo con tu patrocinador. Cumplir cabalmente con tus compromisos es indispensable para obtener resultados y ganar dinero. Responsabilidad. Si dices que harás algo, hazlo. Rápido y bien hecho. Sin limitaciones de ningún tipo. Acude puntualmente a todas tus reuniones. Cumple con todas las actividades planeadas en tu agenda. Consume diariamente los productos que necesitas para lograr el resultado que deseas. Cumple con manejar tu negocio como lo indica el Sistema X. Ten presente que tu equipo dirá lo que tú dices y hará lo que tú hagas. Lealtad. Este negocio se basa en duplicación, en las relaciones y en el ejemplo. No compres productos de la competencia porque estarías dando un ejemplo incoherente con la información que darás de los productos y porque le restarás velocidad de crecimiento a tu negocio, al distraer tus propios recursos y los de tus socios en otro negocio. Respeto. No reclutes los invitados de los otros empresarios. Cuidando la ética, Cumple con preguntar si es la primera vez que le presentan la oportunidad Fusion. No trates de afiliar a una persona que ya fue invitada por otro empresario a una reunión de oportunidad a uno de los eventos. Respeta a los afiliados de otros empresarios. No promuevas que un empresario intente cambiarse de colocación o de línea de patrocinio o de red. Respeta el precio de venta al público. Solo los empresarios Fusion pueden comprar productos con descuento. No hay venta de producto entre empresarios. Gratitud. Todos los beneficios que consigas mediante el Sistema X de negocio será gracias a ti, a tu patrocinador y a tu equipo de patrocinados. Cada vez que recibes un reconocimiento por tus logros, recuerda siempre agradecer a las personas que trabajaron en equipo contigo porque son coautores de tus éxitos. Edificación. En este negocio. La edificación consiste en resaltar las cualidades de una persona, organización o empresa para construir relaciones humanas indestructibles. La principal razón es crear un ambiente de confianza que propicie el momento adecuado para exponer la oportunidad de negocio. La edificación se debe realizar en toda situación, home meeting, plan de acción, hotel, capacitaciones, juntas de negocio, familia, amigos y otros. Hablar de las cualidades y logros de tu patrocinador para edificar su imagen ante otras personas despertará un mayor interés por escuchar lo que dirá y le prestarás atención. Una buena práctica es hablar con tu patrocinador y los empresarios líderes de su línea ascendente para conocer su historia en el negocio, sus principales logros, su estilo de liderazgo y sus cualidades personales. Comparte esta información con los empresarios de tu línea descendente. 4.2. Proceso de escala y seguimiento. El proceso de escala lleva ese nombre porque expones la oportunidad a tu prospecto de forma escalonada, haciendo del negocio una mejor y más grande oportunidad cada vez que pasas al siguiente nivel de la escala. Este proceso está basado en la llamada prueba social, que todas las personas necesitan para validar la opción que se les presenta y decidirse finalmente a participar. La información se entrega en momento oportuno y en cantidades moderadas para que ayuden a tomar la decisión. La primera exposición del negocio a tu prospecto, a tu posible socio, sucede cuando él esté a solas viendo en video una de las herramientas de precontrato entregadas por ti. El objetivo es detectar si la información le despertó interés o no. Puedes obviar este primer escalón si la persona forma parte de tu círculo íntimo de amigos o es un familiar cercano. Lo más recomendable es que a continuación tengas una reunión uno a uno con tu prospecto o bien que lo invites a una reunión en casa con otras personas para compartir la oportunidad Fusion. Nunca dejes que un prospecto se vaya sin nada. Asegúrate de prestarle material y obsequiarle producto y acordar una fecha para que asista a la siguiente reunión. La siguiente exposición a tu prospecto puede ser en un evento de hotel, por ejemplo, la capacitación semanal que organiza tu equipo, Si la persona asiste al evento porque tiene legítimo interés y no por compromiso, lo más probable es que al ver la gran cantidad de personas que asisten, tome la decisión de afiliarse antes de iniciar el evento. Es muy importante que tú estés a su lado y le presentes a varias de las personas que están en el evento y que tienen resultados. Si después del evento semanal tu prospecto aún no está decidido, lo invitas al evento institucional, a la noche de éxito. En este punto es probable que algunas pocas personas sientan la necesidad de aclarar dudas puntuales, por ejemplo acerca del plan de pagos. Esto se resuelve en una reunión 2 a 1, es decir, tu prospecto, tu patrocinador y tú. Mediante el proceso de escala, y una poderosa herramienta llamada seguimiento, podrás convertir a una persona interesada en el negocio o en consumir los productos en una persona que genere ganancias para sí misma. El seguimiento crea multiplicación y abundancia. Digamos que contactas a un potencial consumidor ocasional, alguien que dice estar interesado en consumir o probar los productos. Mediante el seguimiento, lograrás que esta persona consuma el producto hasta que se le acabe y luego reconsuma frecuentemente y con confianza. El seguimiento sirve para que adquiera el gusto por el producto y que despeje las dudas que le impiden probar los productos que pudieran interesarle. Entonces, el seguimiento incluye animarle a probar, saber cómo le fue, recomendarle la forma de tomarlo, preguntarle a quién más cree que le podría servir el producto y preguntarle si se animaría a recomendar el producto. Si tu nuevo consumidor se siente listo para hablar de los beneficios del producto con sus amigos, con personas de su trabajo y con los miembros de su familia, entonces cuando empiece a recomendar el producto, lo que naturalmente sucederá es que alguien le pedirá el producto. Ante esta oportunidad, puedes ganarte la comisión por venta directa. A alguien que gana 50 dólares porque su recomendación causó 5 pedidos, Fusion ya le resulta un buen negocio sin estar en el negocio, y querrá quedarse. El paso siguiente es crearle una posición en la red. Probablemente no hará el negocio al 100%, pero podrá ver de cerca qué sucede en los siguientes tres meses. En resumen, el proceso de escala para tu cliente es consumir y reconsumir frecuentemente, recomendar el producto, tomar pedidos, generar ingresos ocasionales y, finalmente, acceder a una posición en la red. Apliquemos ahora el proceso de escala a tu nuevo socio es decir, alguien que se afilia porque le interesa el negocio y quiere ganar dinero. Lo primero es que pase de afiliado a productor, lo que solo sucederá si tú como patrocinador trabajas con él haciendo el plan de acción. Lo impulsas a que compre su propio sistema X y se entrene, dándole seguimiento y apoyo para crear confianza, porque en muchas ocasiones el entusiasmo causado por los testimonios de éxito se acabará cuando el nuevo socio llegue a casa y reciba las primeras críticas. El siguiente paso es escalar de productor a propagador. Alguien que ya sabe trabajar el plan de acción con sus patrocinados, que hace reuniones y comienza a generar ingresos rápidos. Es alguien que afilia un socio que se traerá dos, cuatro y más socios. Tu socio necesitará que los acompañes las primeras tres veces y luego lo dejes hacer el negocio de manera independiente, siempre dándole seguimiento. ¿Sabías que nueve de cada diez personas viven de un empleo ¿Y necesitan orientación porque no están acostumbradas a dirigir su propio negocio? El entusiasmo del nuevo durará entre 5 y 21 días. Para eso necesitas pasar de propagador a duplicador. Alguien que hace un sistema de educación para crear autoestima y creencias. Alguien que se duplica como líder, logrando que todos los miembros de su red sepan el sistema de trabajo. El paso final es pasar de duplicador a líder de la red de mercadeo, es decir alguien que cuenta con su propia estructura de reuniones y planifica el crecimiento de su red. Por ejemplo, los martes por la noche te reúnes con el equipo para que aprendan el negocio, los jueves te reúnes con tu patrocinador y los sábados asistes al evento general organizado por tu línea de patrocinio ascendente. Infórmate acerca de los eventos organizados por la empresa, la noche de éxito, la cena de gala y alumbra. Es indispensable que asistas a los eventos porque amplía tu círculo de influencia ya que conoces a otros empresarios Fusion y te relacionas con grupos que buscan lo mismo que tú. Los eventos te causan un gran impacto porque te da energía, evidencias y ganas de seguir creciendo al ver cómo otros empresarios Fusion suben de rango y aumentan sus ingresos. El proceso de escala para tu nuevo socio comienza con pasar de afiliado a productor, a propagador, a duplicador para finalmente llegar a líder de red. 4.3. El resumen del éxito con herramientas. Estos 7 pasos son un resumen que te ayudará a tener claro lo que tienes que hacer durante tus primeros 30 días en el negocio. Productos. Prueba y consume los productos. Encuentra los que más te gustan, compártelos y experimentalos. Capacítate. Tu capacitación es el inicio de tu camino al éxito. Es fundamental conocer perfectamente qué, cómo, y cuándo exponer todas las virtudes del negocio. Para obtener los mejores resultados utiliza un cuaderno de trabajo, los CDs de entrenamiento, el DVD con los videos, corporativo, productos. Prospecta. Antes de mostrar todo lo que puede ofrecer el negocio, menciona de manera amable y sutil qué es Fusion y por qué les podría interesar. A esto le llamamos Precontacto. Para obtener los mejores resultados en tu Precontacto, utiliza el sitio web, las redes sociales, el video pincelada de negocios, la lista de prospectos, el DVD con los videos, corporativo, productos, la presentación de negocio, impresa o en PPT, la vista rápida de negocio multinivel, el blog de notas. Recuerda, una de las partes más importantes de tu negocio consiste en ubicar a las personas a quienes les podría interesar. Para hacerlo de forma exitosa, necesitas contactar y seguir contactando a todos tus prospectos. No pierdas de vista a nadie e invítalos a todos. Recluta. Una vez que hayas contactado a las primeras personas que invitarás a tu negocio, es hora de mostrarles todos tus beneficios. Existen cuatro formas de presentar tu negocio. Elige la que mejor se ajuste a tus prospectos. Recuerda que no todos van a aceptar. Esto es lógico, así que prospecta en grande. Entre más gente invites, estás más cerca estadísticamente de contactar a quien sí aceptará. Reunión uno a uno. Recuerda, muestra el negocio de forma personalizada Y permite a tu prospecto sentirse en un ambiente de confianza y seguridad para externar sus dudas. Para obtener los mejores resultados en tu reunión uno a uno, utiliza Un cuaderno de trabajo La presentación de negocio, impresa o en PPT La vista rápida de negocio multinivel El blog de notas La ficha de afiliación La lista de productos Presentación en tu casa Recuerda Invita a tus prospectos a una presentación de negocios en tu hogar. Muéstrales de primera mano los beneficios de ser parte del negocio. Tu estilo de vida es la mejor prueba del éxito que les espera. Para obtener los mejores resultados en una presentación en tu casa, utiliza un cuaderno de trabajo, el DVD con los videos, corporativo, productos, pincelada del negocio, la presentación de negocio, impresa o en PPT, la vista rápida de negocio multinivel, El blog de notas, la ficha de afiliación, la lista de productos. Presentación remota. Comunícate con tu prospecto donde quiera que esté. Con ayuda de un empresario fusion local, realiza una presentación remota. La idea de un negocio global, donde participan personas de distintas ciudades y países, afianzará la confianza de tus prospectos. No te recomendamos que hagas una presentación remota si no hay alguien en persona local que te apoye. El resultado puede no salir como esperas. Es siempre básico que exista la presencia física. Para obtener los mejores resultados en una presentación remota, utiliza un cuaderno de trabajo, la presentación de negocio en PPT, el apoyo de un empresario Fusion Local, acceso a Internet de alta velocidad, un programa de comunicación web, por ejemplo, Skype, Presentación de negocios Recuerda, lleva a tu prospecto a una presentación de negocios donde pueda ver a más gente iniciando el negocio. El ver a otras personas emocionadas y participando aumentará su seguridad. Escala el evento de acuerdo a las veces que has expuesto al prospecto anteriormente. Es decir, por ejemplo, primero llévalo a una reunión semanal antes de llevarlo a la noche de éxito.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 Recuerda que tu éxito depende del éxito de tu equipo. Ayúdalos a comprender y aplicar de forma eficiente todos tus conocimientos para que ellos comiencen a duplicarlos con sus prospectos y puedan funcionar sin tu presencia. Para obtener los mejores resultados en una presentación remota, utiliza El Sistema X de Negocios Reuniones Presentaciones de Negocios Llamadas Telefónicas Reuniones Remotas ¡Ayúdate ayudando! Mientras más enfocado y comprometido te encuentres con tu negocio, será más fácil transmitir seguridad a tu equipo. Recuerda, si los resultados no son los esperados, reflexiona tus métodos, observa a otros empresarios exitosos y lo más importante, apoya a tu equipo en todo lo que necesite y ayúdalos a cumplir sus metas. Recuerda que su éxito será tu éxito. No pierdas la motivación si te atoras Más adelante te daremos algunos tips para recuperarla. 4.4. Disuelve los obstáculos. Un truco de magia. Durante tu carrera en Fusion, y básicamente en cualquier aspecto de tu vida, pueden presentarse momentos de estancamiento y a veces no es fácil detectar qué los causa. Pero si sigues este sencillo consejo, puedes resolverlo y seguir adelante. Muchas cosas pueden estar deteniendo tu avance y el uso óptimo de tu tiempo. Por ejemplo, puedes encontrarte con excusas o situaciones que estén afectando la prospección de tu negocio. Identifica rápidamente qué es lo que te detiene, haciéndote las siguientes preguntas para resolver el misterio. Pongamos, por ejemplo, que no has tenido suficiente tiempo para escuchar tus audios de entrenamiento. Comienza las preguntas así. 1. ¿Qué quiero hacer? Escuchar mis audios de entrenamiento del Sistema X una vez más. 2. ¿Por qué no lo he hecho? Porque no los tengo en mi coche para oírlos camino al trabajo. 3. ¿Por qué no los tengo en mi coche para oírlos camino al trabajo? Porque me he olvidado de llevarlos. ¿Qué puedo hacer al respecto? Si no puedes responder esta pregunta, regresa a la 3 y pregúntate ¿Por qué? varias veces. Puedo ponerlos en mi coche para asegurarme de que no se me vuelvan a olvidar. 5. ¿Cuándo puedo hacer al menos una de esas cosas para ver qué ocurre después? ¿Cuándo lo debo hacer? Hoy mismo, después de la comida. Después de que resuelves esas preguntas, es como si se disolviera el problema. Ahora solo pon manos a la obra con lo que dijiste que harías en el punto 4 y continúa con tus planes. En este caso, utilizamos un ejemplo muy sencillo, pero se puede aplicar a cualquier tipo de problemas, Por ejemplo, que no hayas invitado a ese prospecto interesante que conociste el otro día, que no hayas compartido el producto con un amigo al que le podría interesar, que aún no tienes claro algún bono del plan, que no tienes los resultados que esperabas o simplemente que no estás encontrando el tiempo suficiente para reclutar efectivamente. Te parecerá fascinante este método una vez que lo aplicas. Verás cómo te hace ver de inmediato lo que podría ser obvio, pero no lo es. Es lo más parecido a la magia. Las palabras, nada por aquí, nada por allá, se convierten en todo estaba aquí, todo estaba allá, pero no lo veía. Dale una oportunidad a estas preguntas o crea unas propias con base en ellas. Ve descifrando poco a poco lo que se ha ido poniendo en tu camino hasta que no haya nada o hasta que le encuentres algún punto débil o grieta en la que te puedas meter de nuevo a lo que quieres hacer. 4.5. ¿Cómo recuperar la motivación? Así que empezaste a desarrollar este negocio y de repente, sin saber por qué, te atoraste. Quizá tu motivación se diluyó y ya no tienes tan claro lo que querías hacer o crees que demasiadas personas te han dicho que no. ¿O será que tus amigos ya no se ven tan emocionados como antes? Hay mil razones por las que puedes sentirte estancado. ¿Te ha pasado? ¿Te atoraste? Suele suceder. Es normal. No eres el único al que le pasa y tiene solución. Antes de dártela, te explicaré por qué nos atascamos cuando queremos hacer algo que lleva varios meses de esfuerzo continuo. El problema es que la motivación también debe ser continua y normalmente nos la administramos con menos frecuencia de lo necesario. El entusiasmo debe estar respaldado por la curiosidad y por un deseo ardiente de lograrlo. Si te pones a estudiar el negocio, a perfeccionarlo y duplicarlo, y sigues buscando la infinita lista de cosas que podrían gustarte acerca del modelo de negocio, y te interesas genuinamente por entender cómo piensan y viven esas personas que ya lo han logrado y construido, tu entusiasmo no se irá tan fácilmente. Una de las cosas que más me gusta de la curiosidad es que es infinita, por lo que nunca te aburrirás si la ejercitas. Tal vez esté dormida en ti. IDEA Redefine tu deseo. ¿Recuerdas para qué querías desarrollar tu negocio y por qué? Haz una lista después de pensarlo un buen rato, hasta que la sensación que te motivó al inicio regrese o una nueva aparezca. Platica con gente que ha desarrollado exitosamente el negocio de redes y pregúntale por qué le gusta o de qué le ha servido. Lo más importante, encuentra motivación dentro de ti. La que viene de afuera se va demasiado rápido. Para lograrlo, Revisa tus metas. Háyale de nuevo un propósito a lo que estás haciendo. Encuéntrale un sentido real para tu vida y la de los demás. Una vez que tengas tu motivación, cuídala. Manténla fresca. Alimenta tu curiosidad. Y hazla crecer. Y mantén vivo el deseo de aprender. Asiste a todos los eventos que puedas y no te desconectes. En estos tiempos, es muy sencillo mantenerte al día de lo que hace la empresa Fusion. Por ejemplo, a través de las redes sociales. Fusion está presente en todas, así que búscanos y agréganos en tu preferida. Alimenta tu curiosidad, hazla crecer y mantén vivo el deseo de aprender. Y recuerda, si te volviste a atascar, no es que el negocio no funcione, es que no renovaste tu motivación. Six Zig Ziglar tiene una cita interesante sobre la que reflexionar. La gente dice muy seguido que la motivación no dura. Bueno, tampoco dura bañarse. Por eso recomendamos hacerlo diariamente.